No, no es el resultado hoy por hoy, es el trabajo que, que va haciendo el equipo, las cosas que, que venimos entrenando, plasmarlas contra, contra los, los rivales ¿no? y, y rivales de, de alto nivel,、eh, tanto como anoche Australia, hoy Lituania son equipos de, de los mejores de Europa, igual que los tres que vamos a enfrentar ahora en Córdoba, así que es un buen. Una buena vara que el equipo para medirse ¿no? y ver que cada día hay que dar un pasito hacia adelante, así que nada, hay que seguir trabajando. Bueno, y con buenos minutos por parte de muchos de los muchachos que por ahí venían jugando menos.、Eh, obviamente se jugó ayer, Chapo y Luis tuvieron muchos minutos, hoy tuvieron menos minutos, Manu también. ¿Cómo, cómo lo sentiste vos? ¿Cómo lo viste con respecto a, al físico, a la altura, al tema de los rebotes? Sí, gente, como decía, gente muy física, gente muy grande,、eh, que, que no estamos acostumbrados a lo mejor acá en la, en la Liga Nacional. Tanto Luis,、eh, Chapu, Manu, Carlos, están acostumbrados ¿no? todos los días a trabajar con gente así. Nosotros acá en la Liga Nacional, a lo mejor hay algún hombre así, un partido de 10, que a lo mejor uno p u e d e llegar a jugar. Acá va a ser todos los días así, duros. Y, y bueno, hay que estar preparado, tratar de ayudar siempre al equipo, tratar de sumar y, y nada, y pensar siempre en el equipo y seguir mejorando.